Buenas tardes para todos, para todas y para todos Arrancamos una nueva emisión de Malos Perdedores. Eh, mi nombre es Nebuena alegretti y vamos a estar acompañándoles hasta las 20 con algo de información, también con un poco de música, también con el aporte de nuestros columnistas. Hoy columna de Política Deportiva más adentrado el programa. Se pueden comunicar con este Malos Perdedores al 221-438-6002 o a a través de nuestras redes sociales, Radio Nauta FM y o Pulso Noticias, porque este es un programa informativo que hacemos a esta hora de la tarde, ya cuando va bajando un poco el sol y que coproducimos en conjunto entre Radionauta y Pulso desde ya hace un tiempito nomás decíamos lunes 25 de noviembre una jornada calurosa en la ciudad de La Plata durante el día muy pesado también el clima amaneció eh, algo nublado pero con ese aire denso flotando en el ambiente y un calor Bueno, a medida que fue pasando un poco las horas y que el sol se fue recostando un poquito más, ha amainado un poco, dice el pronóstico. Que están haciendo alrededor de 25 grados en la ciudad de La Plata, pero eh, se avecinan también tormentas, más allá de la tormenta que hubo ayer domingo por la tarde noche, para estos próximos días, para mañana, para pasado y para el jueves también, así indica el Servicio Meteorológico Nacional para la ciudad de La Plata, veremos si por lo menos el agua ayuda a un poquito el calor y que baje un poquito la temperatura Decíamos 25 de noviembre y vamos a empezar repasando algunas efemérides porque hoy fue un día como hoy, han sucedido muchas cosas a lo largo de los años. Arrancamos por el siglo 19 porque en eh, 1886, en 25 de noviembre, se produjo una masacre eh, hacia el pueblo Selknam que marcó. Iba a ser eh, el destino también de este pueblo que los españoles o los colonizadores Llamaron como Onas Pero que su nombre es el NAM Y que eh, habitual, eh, habitaban En la isla De Tierra del Fuego En el sur más austral de nuestro país Y de lo que es Chile Hoy ya es un pueblo Extinguido por el genocidio Blanco, por el genocidio Colonizador y un día como hoy Se conmemora a partir de esta Incursión de Ramón Lista que desembarcó Con una expedición en la playa de San Sebastián y terminó con la vida de un grupo de Selknam, alrededor 27 eh, asesinados a partir de esta incursión de Ramón Lista se conmemora el día del genocidio Selknam. decíamos, también eh, 25 de noviembre han pasado otras cosas, nos venimos un poquito más acá en el tiempo, porque eh, en el año 2016 dejaba este plano de la existencia, eh, el comandante Fidel Castro fallecía a sus 90 años en Cuba, y eh, cuatro años después, 2021, perdón, cinco años después, eh, hace cuatro años ya, la, la que daba Diego Armando Maradona también en ese entonces eh, venía ocupando el cargo de director técnico de gimnasia Grima de la Plata, se iba a sus 60 años. paradójico no porque se dio también en el día eh, 25 de noviembre que se rememora y eh, se conmemora a nivel internacional como el día contra las violencias por motivos de género, movilizaciones a lo largo y ancho de América Latina en esta jornada como cada 25 de noviembre, busca visibilizar y reclamar por políticas públicas que den respuesta a esta problemática que es global, la violencia de género. Esta fecha fue designada ...por la Asamblea General de las Naciones Unidas... ...en diciembre del 99... ...justamente como el Día Internacional... ...contra las violencias por motivos de género... ...se conmemora y se recuerda... ...también el asesinato de las hermanas Mirabal... ...en 1960... ...en la República Dominicana... ...durante lo que era el régimen de Rafael Trujillo... Eh, ...Minerva María Teresa y Patria Mirabal... ...tuvieron un rol central en la resistencia... ...a una de las dictaduras más sangrientas... En en América Latina, encabezada por el Chivo Trujillo, formaban parte del movimiento revolucionario 14 de junio, fundado justamente por Minerva y su esposo, donde participaban eh, las mariposas. El 25 de noviembre del año 1960, el dictador ordenó a la policía secreta que las asesinara y a partir de ahí, del año 99, se eh, retomó esta fecha y se conmemora el Día Internacional contra la Violencia de Género, con muchas movilizaciones también en nuestro país, en la capital federal constitucional. ...convocada por el colectivo Ni Una Menos... ...aquí eh, en nuestra ciudad... ...también arrancó hace unos ratos nomás... Eh, ...a partir de las 5 de la tarde... ...en la Plaza Moreno... Eh, ...convocada por la multisectorial... ...de mujeres, trans, travestis, lesbianas y bisexuales... ...de La Plata berisso y Ensenada... Eh, ...la marcha en nuestra ciudad... ...reclamando por basta de femicidios... ...trans, travestisidios, lesbicidios... ...y crímenes de odio... ...contra el negacionismo y la represión... ...contra el ajuste de mi ley y sus gobernadores por la plena implementación de la ive y la ESI y basta de genocidio Palestina Libre, algunas de las consignas eh, eh, que convocaron a movilizar el día de hoy en nuestra ciudad también un 25N <coughs> particular como vienen siendo en general estas fechas eh, durante este año durante el primer año de la presidencia de mi con eh, un ajuste eh, muy muy salvaje contra los sectores populares y también con un ataque eh, particular hacia las políticas públicas de atención a el propio oposición a lo que denomina la ideología de género cuestiona también la agenda 2030 y entre algunos unas de las decisiones que tomó, eliminó la estructura del gobierno del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad también disolvió la subsecretaría de protección contra la violencia de género que daba acompañamiento y protección a las víctimas de violencia machista y también desarrollaba acciones de reparación y acceso a la justicia, se cerró el Inadi, también eh, se rebajó la jerarquía administrativa de la dirección que estaba a cargo de la línea 144 para denuncias de casos de violencia machista e incluso nuestro país fue el único que votó el pasado 14 de noviembre en la ONU en contra de una resolución de condena a la violencia machista en el entorno digital bajo el argumento de que la agenda feminista no debe confundirse con otros objetivos en es en el que acciones eh, y estas jornadas de lucha del movimiento feminista. Hablando de los tiempos que corren y las avanzadas que quieren dar en, el, en lo que ellos denominan La batalla cultural se estuvo llevando un acto de justicia y de reparación eh, cultural literaria este sábado 23 de noviembre en el Teatro Picadero se realizó una lectura colectiva de Come Tierra, el libro eh, de Dolores Reyes, también se leyó Las primas de Aurora Venturini y Si no fueras tan niña de María Sol Fantín. Este evento fue convocado por la escritora Claudia Piñeiro, participaron más de 100 escritores Eh, más de 400 personas estuvieron presentes en esta actividad que se realizó alrededor de dos horas de intensa lectura con distintos escritores y escritoras justamente leyendo fragmentos de estos libros que hoy están en la agenda pública a partir de las denuncias que viene realizando Eh, la derecha más conservadora en contra de proteger la integridad de niños, niñas adolescentes así eh, figura justamente la denuncia que realizó la Fundación Natalio eh, Morelli contra estos libros y contra el ministro bonaerense de Cultura y Educación justamente por indicar que estos libros formen parte del plan Identidades Bonaerenses y que formen parte también del abordaje curricular en las eh, escuelas secundarias la jornada terminó con Dolores Reyes, hemos Levantando una bandera que decía Aguanten los libros siempre Dolores Reyes se convirtió justamente también En el foco de ataques por parte de los trolls libertarios De la derecha, de, de todo este ejército Que sale a replicar eh, fake news O consignas bastante vacías Pero que cuando te agarran de punto Tiene eh, consecuencias concretas Hoy Dolores Reyes de cómo atravesó esos momentos y como atravesó un poco la noticia que venía llegando de que apunten directamente contra su obra literaria. Bueno, primero, yo estaba invitada en la Feria del Libro de Nueva York y estaba allá cuando empezó toda esta campaña de recibir 400-500 mensajes diarios de insultos, amenazas, epítetos, espantosos... Y estaba en shock, no entendía qué pasaba, porque nunca me había pasado, de hecho estaba con escritoras allá, en Dallas también con Mariana Enríquez, lo hablaba y no entendíamos, bueno, hasta que vi, porque me escribían directamente, he recibido mensajes como, somos los trolls de mi ley, te estamos esperando, eh, ahora vamos a ver cuando vengas, te vamos a quemar a vos, te vamos a quemar tu libro. Eh, muy impresionante a ver, los escritores eh, somos escritores también porque nos gusta bastante el perfil bajo estar en nuestra computadora a trabajar tranquilos o con nuestros cuadernos y yo eso lo defendí siempre a, a, a tablas, no mi intimidad, mi familia que son mis hijos y era bueno, amenaza tras amenaza, insulto tras insulto de hecho cuando vuelvo para Argentina Estoy bajando del avión y me di cuenta que me faltaba el aire. Y empecé a bajar tipo a, a, con el carrion y un, me, me vieron y me dijeron, señora, ¿necesita asistencia? Y ahí entendí cómo esa catarata de insultos y amenazas, por más que trates que no, te afecta incluso físicamente, ¿no? Y esa terrible percepción de que eso era la afuera eso era la fuera que me aguardaba volviendo a mi país. Ahí la escuchábamos a Dolores Reyes repasando un poco cómo atravesó personalmente también toda esta situación eh, y cómo le afectó este ataque que recibió por redes por parte de los troll todo muy sereno no un clima eh, para nada violento en el que nos toca eh, transitar este fin de año y me parece que también es un caso bastante sintomático de estas nuevas expresiones de derecha que de nuevas tienen bastante poco pero bueno, forman parte de una nueva ola que ha conseguido mayor visibilidad y hacerse también con el poder en algunos países como es el caso del nuestro, pero que también eh, tiene su expresión en eh, España, por ejemplo, con Vox atacando también eh, obras de teatro, incluso en Estados Unidos eh, con una lista de de cientos de libros ya prohibidos por eh, los padres con... escolares que de alguna manera se se articulan eh, en contra de poder problematizar otro tipo de temáticas que escapen a, a su control. Y vamos a escuchar un pedacito más de lo que decía en una entrevista a Dolores Reyes cuando le consultaban acerca de lo que opinaba de Victoria Villarruel y de su encono particular hacia el libro come tierra esto Si pudieras hablar con Victoria Villarruel, ¿qué le dirías? No, no la contesto. No la contesto. ¿Dónde están los bebés que nos faltan? Eso le diría, que conteste dónde están los bebés que todavía se están buscando en Argentina. Ahí la escuchábamos entonces a Dolores Reyes, eh, protagonista de esta lectura colectiva, de este acto que se realizó en el Teatro Picadero el sábado pasado, que reunió a más de 100 escritores y escritoras y que también reunió a un montón de gente escuchando justamente estos libros que están en parte de la agenda pública a raíz de los ataques conservadores de los trolls libertarios. También la paradoja de cuando a uno le quieren prohibir algo, eh, más gana, le dan de, de acceder a ello y Come tierra se convirtió en el libro más vendido también de la Argentina, también está agotado en muchas librerías eh, y eso también es un dato alentador entre tanta mala noticia estamos también transitando decíamos este fin de año ya pensando un poco en el toné en pan dulce con frutas o con chips de chocolate pero quienes están cerrando más concretamente son eh, diputados y senadores porque se termina el año legislativo se está especulando si se llaman o no extraordinarias pero se eh, avecinan una serie de sesiones en estos días para tratar diversos temas mañana mismo eh, va a ver dos sesiones en diputados una que Se propone tratar lo que es la democracia sindical, un proyecto eh, impulsado por la UCR que presentó eh, Martín Tetás pero bueno, veremos si tiene cabida o no, teniendo en cuenta que la semana pasada también se produjo la renuncia de Pablo Moyano al triunvirato que está al frente de la CGT y eh, la misma central obrera plantó que no están dadas las condiciones para un paro general ahí eh, hay niveles de acuerdo y de rosca que veremos si permiten hacer avanzar o no este proyecto de la UCR de democracia sindical. También se va a estar volviendo a insistir el día de mañana con tratar el decreto, el rechazo al decreto que flexibiliza las condiciones para los canjes de deudas, este decreto que presentó el Poder Ejecutivo y que permite canjear deudas sin los requisitos que establece la ley de administración financiera y sin pasar por el Congreso de la Nación ya la semana pasada o la anterior. Eh, no recuerdo bien ahora la fecha, eh, no se había alcanzado el quórum y ahora se vuelve a insistir eh, sobre todo los bloques que tienen que ver con Unión por la Patria, con el bloque de Pichetto, también con la izquierda buscando eh, el rechazo a este DNU. También se especulaba que el jueves se pueda tratar eh, el proyecto de ficha limpia, que ahí también eh, la semana pasada no se pudo tratar porque no se consiguió el quórum, faltó eh, un diputado. de para conseguir los 129 pero también hay especulaciones de cuánto eh, cuánta voluntad realmente tiene eh, el bloque oficialista de la libertad avanza para aprobar este proyecto que implicaría proscribir de alguna manera la candidatura de Cristina Kirchner o cuánto le le sirve también que forme parte de la contienda electoral y de las campañas, el año legislativo finaliza el 29 de noviembre a menos que se pidan sesiones extra ordinarias, por lo pronto eh, el Ejecutivo anunció que va a presentar proyecto que elimine las PASO y también las modificaciones en el financiamiento de los partidos veremos si mete algo más pero en el medio está también la discusión del presupuesto 2025 que aún no tiene acuerdo y que el gobierno también está bastante cómodo con que no se apruebe y se prorrogue justamente el presupuesto no de este año sino del año anterior eh, presentado a fines de 2022 y que eso le permita también manejar los fondos con bastante discrecionalidad pero bueno, algunas noticias como para arrancar necesitamos cortar un poco de tanta información vamos a escuchar un temita musical vamos a escuchar a Alisandro Scar con Juan Julián haciendo Sindor Hacía tiempo que no me enamoraba así el amor es una trampa los primeros meses Es muy temprano para decidir algo así porque mi corazón a otra pertenece Este acertijo me tiene sin dormir Es que la quiero pero no quiero su frío Si sí, a tiempo que no me enamorarei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 23 minutos pasan de la hora 19 Continuamos en Malos Perdedores al aire de Radionauta FM transmitiendo desde el Centro Social, Político y Cultural Olga Vásquez en sesenta, y once, aquí en la ciudad de La Plata. Vamos a repasar algunas noticias que nos quedaron colgadas de este extenso bloque inicial, pero que tienen bastante trascendencia a nivel regional latinoamericano, porque ayer se estuvo realizando el balotage en la República Oriental del Uruguay y quien resultó vencedor es el candidato del Frente Amplio, Yamandú Orsi que se impuso con un 52% de los votos frente a un 47,9% del derechista Álvaro Delgado del Partido Nacional según bueno el recuento provisorio casi final, un 99% de los votos ya venían eh, siendo escrutados después de 5 años regresa al Frente Frente Amplio al Poder en la República Hermana del Uruguay. Después de este interregno de cinco años que gobernó el Partido Nacional con Luis Lacalle Pou a la cabeza, a las 22 horas estuvo hablando Orsi en la Rambla de Montevideo ante mucha gente realmente y una llovizna suave, un poco lo que nos tocó vivir acá de manera más intensa del otro lado del río allá todavía eh, era una llovizna y decía que triunfaba el país de la libertad y la fraternidad jamás hay lugar para el agravio, la descalificación muy felices quienes abrazamos estas banderas, hay una parte del pueblo que también precisamos, también buscando tender ahí algún guiño con sectores que votaron a lo que va a ser la oposición a partir del primero de mar de 2025 eh, ya había reconocido eh, media hora antes a las 21.30 eh, Delgado el triunfo de Orsi y planteó que no estamos derrotados hay una colisión que integran cinco partidas que vino para quedarse, acá nadie va a tener mayoría en el Parlamento vamos a tener una actitud republicana ya Mandú tiene la llave para encontrar los acuerdos decía Delgado reconociendo su derrota y se refería a puntualmente la situación de la Cámara de Diputados, donde el Frente Amplio obtuvo 48 bancas de un total de 99 y quedó como minoría también, o por lo menos con la necesidad de hacer acuerdos para avanzar distintos proyectos de ley. Vamos a escuchar un poquito lo que decía Yaman Duorzi ayer en el acto en la Rambla de Montevideo. ¡Eso es! mis compromisos, las del trabajo, para integrarnos, para dialogar y para crecer. Y siempre dije, no son tiempos de prometa de promesas, pero me comprometo a una sola. A partir de mañana vamos a trabajar mucho, vamos a laburar muchísimo todos los días y no aflojar jamás para la construcción del Uruguay que nos merecemos, donde nadie se sienta relegado para eso nos enseñaron nuestros referentes y vaya un reconocimiento al general a Tabaré, a Danilo al queridísimo Mariano que por ahí estarás en alguna placita de Montevideo vaya mi reconocimiento a Pepe, a Lucía al queridísimo Marco que está ahí mirándonos. Aprendí muchísimo, seguiré aprendiendo. Eso es lo que sé hacer, escuchar mucho, decidirnos y trabajar fuerte por un Uruguay mejor. Los invito a todos. Muchísimas gracias por todo este esfuerzo. saludo al Uruguay. Salud compatriotas. Gracias. Ahí escuchábamos a Yamandú Orsi en el acto que se realizó ahí en la Rambla Montevideo donde se proclamó vencedor del balotaje electoral ahí en Uruguay. Pasamos rápido a Brasil. Nos había quedado un poco en el tintero esta información que surgió, eh, se dio a conocer la semana pasada con la detención de cuatro miembros de las Fuerzas Especiales del Ejército y uno de la Policía Federal de Brasil en el marco de la Operación Contragolpe. Se los acusa, esto se efectivos de participar en 2022 del plan Puñal Verde y Amarillo en el que se proponían, entre otras cosas envenenar al presidente Luis Ignacio Lula da Silva, al vicepresidente Gerardo Alquim y al juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes. También eh, la Policía Federal realizó un informe de 700 páginas donde detallan justamente en qué consistía este plan Puñal Verde y Amarillo que tuvo también su manifestación más cruenta el 8 de enero del 2023 con el asalto al palacio del Planalto, alto eh, en este informe hay unas 33 unas 36 perdón personas señaladas eh, junto a también al expresidente Jair Bolsonaro por los delitos de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, golpe de Estado y asociación ilícita. Así que hay que ver cómo sigue un poco la causa judicial. Quien también aparece en esta lista es el argentino Fernando serimedo dueño de este Pasquín, la derecha diario y especialista en marketing digital eh, al servicio de los trolls del gobierno de Javier Milei. Eh, veremos si tiene repercusiones también en nuestro país. Ya ha habido también algunas detenciones de gente que participó del asalto al Planalto incluso en nuestra ciudad veremos cómo continúa esta esta causa que que instruye el Supremo Tribunal Federal a raíz de este informe de la Policía Federal del Brasil nos vamos a escuchar un poquito más de música vamos a escuchar un temita nuevo de Malandro con Pablo Escobaraglia se llama Enfrentar Ni para mí, ni para vos Ese reloj no entiende de corazón Ni espera como no oír No alzar la voz, salir con todo Cuando quien te dio su amor Hoy tiembla Como que esta canción de amor Que piensa en vos Y que quiere contar quién sos Ahí fuera Como guardarse la bronca el rencor Las penas son un cáncer para el corazón Te lleva hoy ¿Quién soy? Soy solo una vez Por eso hoy Soy quien quiero ser vos ¿Quién sos? Sos solo esta vez Somos hoy Mañana no sé Con amor si no lo no vas son los ideales con corazón para que sane y dando el rumbo, toda esa urgencia de la red que publicita al mundo, estamos colgando de un arnés contando los segundos y mientras tanto se nos muere este planeta curvo. Ese temur, sus voz no más, pues contra vos no hay nadie más. Esa re... perdedores. Lunes. ¿Para qué es sí. eso? Es para la radio. <risa> Malos perdedores. Lunes, miércoles y viernes de 19 a 20 ¿Y horas. ¡Harto! <risa> <risa> eh, no, qué sé yo, me gustaría que tengamos algo más, pero no tenemos. continuamos en malos perdedores 34 minutos pasan de la hora 19 comentábamos al principio del programa que eh, hoy 25 de noviembre se estuvieron realizando marchas eh, justamente para visibilizar y para reclamar en contra eh, de la violencia de género en el día internacional contra las violencias de género y en nuestra ciudad se estuvo llevando a cabo a partir de las 5 de la tarde desde Plaza Moreno convocada por la multisectorial de mujeres trans, travestis, lesbianas y bisexuales de La Plata, berisso y Ensenada para comentar eh, un poquito cómo estuvo la marcha y, y un poco los motivos también para encontrarse en las calles un día como el de hoy. Estamos en comunicación con Patricia Ríos, ella es docente, también es militante del MST. ¿Qué tal? Patricia acá, Nehuante, saluda al aire de Radio Nauta. ¿Cómo va? Hola, ¿cómo están chicos? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, en principio sabemos que acabas de terminar, eh, consultarte cómo estuvo, cómo qué, qué impresiones te llevas de, de esta movilización y, y también teniendo en cuenta ¿no? en el marco en el que toca justamente ocupar las calles en medio de un gobierno eh, misógino, negacionista, antiderechos, entre otro montón de cuestiones. Sí, totalmente. Bueno, recién terminamos, chiques, así que eh, como pan caliente. Eh, no, estuvo estuvo bien porque, digamos, no abandonar las calles es uno de los primeros objetivos eh, cuando vos tenés un gobierno adulta de derecha como el de Miley, bueno, y los gobernadores en las provincias. Eh, es un gobierno que acaba de votar en contra de, del presupuesto y del acompañamiento a las víctimas a nivel internacional en la ONU, eh, es un gobierno que ataca a la ESI y a los, eh, digamos, escritores, escritoras que cuentan sus vivencias eh, en ese marco y, y, y, bueno, y quiere, como vos decías, el oscurantismo y el antiderecho. Así que me parece muy, muy importante haber logrado eh, mantener este nivel de movilización eh, en, en las calles, otro 25N. El, el año pasado ya sabíamos que había ganado las elecciones, así que fue la primer marcha eh, contra contra el gobierno de Milley yo creo que es eh, sumamente importante el movimiento eh, de mujeres y disidencias sexuales creo que en ese sentido fue vanguardia y, y, lo, y lo siguió siendo un 8M eh, un 3J eh, bueno mismo la marcha del orgullo gay eh, creo que, que es muy importante mantener eh, activa y movilizada a las compañeras y a toda la la población, ¿no? Sí, ni hablar. Ahí un poco vos también hacías mención a este ataque conservadurista, no conservador de, de la cultura, esta lógica que vienen planteando de la batalla cultural que de alguna manera combate eh, todo lo que se le escapa un poco a, a la heteronorma y también han constituido al movimiento feminista como uno de, de los enemigos predilectos a la hora de apuntar sus cañones. ¿Qué debates y eh, se encuentra dando el movimiento feminista en este contexto eh, y que, que también qué estrategias no de apañe sabemos hoy repasamos un poco eh, todo el derrotero de desguace de las políticas públicas de cuidado de atención de las víctimas eh, cómo vienen eh, discutiendo y, y abordando un poco toda esa problemática Sí, a mí, a mí me parece también muy importante eh, de decir que la que, que está eh, durante todo este año las movilizaciones del movimiento de mujeres y ciencia sexual por lo menos acá en la plata se mantuvo de manera unitaria es, es muy importante lo que digo porque no no no no es, eh, no es no es casual no no viene pasando de hecho ustedes saben que la cgt la cta eh, abandonó eh, digamos y a Alguna vez logramos sacarles paros nacionales, acciones en contra del gobierno de mi ley, tan necesarias, ¿no? De manera unitaria, de manera activa en las calles y me parece muy importante haber logrado que en la plata el único lugar en todo el país que se hizo una marcha con cabecera doble eh, eh, unitaria me refiero a la multi digamos a la multi multisectorial de mujeres y licencias como vos decías pero también a la, a la asamblea de mujeres que tiene digamos una identidad y es orientada por las organizaciones peronistas eh, de la región así que yo creo que eso es un, un, un paso muy importante, Eh, que no eh, deja de lado eh, bueno todos los debates que tiene el movimiento de mujeres pero que también se tienen a nivel general no de la población, de los trabajadores de los jóvenes y mm, me parece que, que es la única forma de enfrentar a un gobierno de ultraderecha eh, que además es apoyado monetario internacional y por eh, bueno ahora el, el reciente electo Trump, me parece que es muy importante eso, mantener eh, la movilización, mantener el eh, la unidad en las calles para enfrentarlo, de otra manera eh, va a resultar eh, muy difícil los ataques que viene dando el gobierno de Milley, digamos, es Eh, a nivel internacional yo también lo quiero decir eh, eh, hoy fue una jornada también teñida en defensa del pueblo palestino y Líbano que está sufriendo el ataque el genocidio del Estado sionista de Israel en el lugar donde más violencia hacia las mujeres y niñeces en este momento hay es ahí, es en, en Palestina es en Líbano eh, y bueno, y es, es un, un ataque eh, y un genocidio apoyado por Estados Unidos y el imperial Entonces, ¿yo qué quiero decir con esto? Que la respuesta, nosotros avanzamos como movimiento de mujeres en un montón de derechos, nosotros logramos el aborto, nosotros logramos la ESI, el matrimonio igualitario, logramos un montón de eh, derechos y conquistas, es era obvio y de esperar que el sistema capitalista, patriarcal, machista, iba a intentar y va a seguir intentando sacarnos esos derechos. De la, a la misma altura, eh, digamos, con la misma fuerza que nosotras ganamos las calles y conquistamos derechos. Entonces era de esperarse que si se, que, si se quiere una palabra para esto es una contraofensiva, contra el movimiento de mujeres y disidencias sexuales acá en Argentina, pero también a nivel global, era iba a ser eh, en algún momento. Y creo que lo estamos pasando, que estamos pasando ese momento. Hay que saber que hay un reflujo, que tampoco son grandes y masivas las movilizaciones. Eh, por eso es tan importante... Digamos, y positivo, bueno, eso, no abandonar las calles, no, no eh, sucumbir a la tentación de abandonar la calle, que eh, bueno, es nuestro único reaseguro. ¿no? desde ya eh, patricia la última Vos ahí hacías mención a, a bueno el genocidio que se está llevando adelante en territorio palestino también eh, ahora en el Líbano y que formaba parte también de las consignas que, que congregaron digamos a las mujeres y disidencias en la marcha el día de hoy ¿Qué otras consignas de alguna manera sintetizaron un poco eh, los ejes de, de los reclamos de esta jornada. Bueno, por supuesto, no nos tenemos que olvidar que hoy, es lo que vos dijiste al principio, es el Día de Acción Global contra las violencias hacia las mujeres y las disidencias y no tenemos que dejar de decir que llevamos ya 270, 275, 278 femicidios. De hecho, la última noticia fue que el padre, para generarle el descargo y descargar todo el odio contra la madre y su expareja, mató a puñaladas a una niña de cinco años en Berizo. Entonces, hace días, o sea, si no es dos días, seguro. Sí. Así que la primera es, basta de femicidios. La segunda, por supuesto, también es hacia las disidencias sexuales, porque los lesbicidios y los trans transvesticidios también están a la hora del día. Todavía seguimos pidiendo que busquen y encuentren a Tehuel, aún habiendo logrado eh, bueno que estén en cana los, los responsables. Y lo mismo el jury eh, a los jueces que dejaron en libertad a los asesinos femicidas de Lucía Pérez que hace también una semana eh, el juicio a esos jueces eh, impunes eh, también los dejó eh, impunes, o sea, toda la causa, Lucía Pérez, está bajo la, la órbita de la impunidad de eh, en este caso, legisladores eh, y funcionarios Eh, varios de ellos del Frente de Todos y otros de la UCR, que bueno, que dejaron eh, libres a esos jueces, que dejaron libres a los femicidas. Entonces, eh, digo, eh, la violencia, eh, el, eh, mi ley es violento, el gobierno de mi ley es violento, y, y, y, y las mujeres y las disidencias sexuales somos las que sufrimos en primera línea esa violencia de todo tipo, económica, eh, cultural, social... Eh, política y bueno y hoy fue eh, justamente nuestra bandera de arrastre eh, esta consigna de enfrentar organizadas al gobierno y basta de los femicidios, lesbicidios y trans transvesticidios y bueno por supuesto la solidaridad con el pueblo palestino y líbano. Patricia te agradecemos mucho estos minutos en esta jornada calurosa y movidita, eh, estamos en contacto, un abrazo grande. Bueno, dale, muchas gracias a ustedes. Un abrazo para ustedes. Adiós. Ahí la escuchábamos a Patricia Ríos, la colo, eh, docente, militante del movimiento feminista, militante del MST, comentando un poco cómo se dio esta marcha unitaria aquí en la ciudad de La Plata, hoy 25N, Día de Acción Global contra la Violencia contra las Mujeres y las Disidencias en el marco de el primer año también del gobierno de Javier Milei. Vamos a ir a escuchar un poquito más de música y nos adentramos ya en la parte final de este Malos Perdedores del día de hoy. Suena en el aire Radio Nauta Nati Peluso con Paquito y Catriel haciendo todo roto. Si te duele, curita Todo roto De mis tengo yo el control remoto Tú no me vas a decir a quién se lo reboto Me caí, me rasqué, escupí, te puteé Y aunque me costó me levanté con todo roto Stop Motherfucker Vida loca todos los días, pussy Mami, zona del black y jacuzzi Que ahora hoy te no la habéis de hacer Le gané la muerte como Vico C Ok Sempre voy ser yo Con estas cicatrices Voy a jugar a Dios Hasta que alguien me avise Modo, mother, motherfucker Hay que usar más plata Se si nos te gustan las reglas Ella está la faca Ya me lo dijo una bruja Vas a tocar en River Me tení de rubio, puta Me siento ya todo en vivo yeah. De mis tengo yo El control remoto Vos yeah. no me vas a decir A quién se lo reboto Se puteé, e aunque me custo me levanté con todo roto Destrucción total, siempre busco chocar Velocidad letal, por suerte le puedo contar Soy barro, estoy doblando metal, roto con cristal Farda que puedo cortarte, rompo para ser arte Si rompi no pienso pagar, na Si juego me prendo en fuego como a Juana Una oveja negra me quieren sacar la lana Perdi me encontraron Todo roto, Todo roto. De mis moves Tengo yo El control remoto Tú no me vas a decir A quién se lo reboto Milana Radio Nauta FM Más de una década del arma del sonido sobre el suelo Radio Nauta 106.3 continuamos haciendo malos perdedores, 10 minutos no separan de la hora 20 en un rato nomás eh, arranca, no quiero ser DJ al aire de Radio Nauta, vamos a estar actualizándoles A ver si meto F5, la temperatura que hace actualmente en nuestra Ciudad de La Plata. El Servicio Meteorológico Nacional me sigue diciendo 24 grados 5. Veremos si, si refresca un poquito más ahora cuando salgamos de los estudios de Radionauta en el Centro Social, Cultural y Político Olga Vázquez porque por lo menos a la ida ya corría una brisa un poco más fresca. Estamos tratando de entablar comunicación con nuestro columnista de deportes, con nuestro columnista en realidad de política deportiva, eh, Pedro Garay, con el cual hace bastante que no conversamos los días lunes y no lo estamos consiguiendo. Nos quedamos ahí medio con ganas de ver por dónde venía la mano eh, el día de hoy, también teniendo en cuenta lo que se vivió el fin de semana en Paraguay, en Asunción, Con la consagración de Racing Club de Avellaneda, eh, después de 36 años consiguió un título internacional, se hizo de la Copa Sudamericana, derrotando en la final 3 a 1 al Cruzeiro. También tenemos novedades del ámbito más local, regional, porque ayer ganó Gimnasia eh, 1-0 ante Atlético Tucumán. También eh, se firmó un principio de acuerdo en estudiantes con eh, Foster Gillette. Esto ya lo habíamos conversado también eh, bastante largo y tendido a lo, a, en el transcurso de todo este año a raíz del debate en torno a la promoción y al impulso de las sociedades anónimas deportivas que viene eh, realizando el gobierno nacional y que bueno, acá en nuestra ciudad eh, desembarca... Eh, No como SAD, pero bueno, una inversión millonaria que eh, llama bastante la atención y prende también algunas señales de alerta cerca de los destinos, no solo de, de estudiantes, en este caso comprometido con este principio de acuerdo que tendrán eh, que refrendar los socios en alguna asamblea, no se sabe si en, en el marco de este 2024 o recién a principios del año que viene. Eh, Pero decíamos, no solo estudiantes, sino también del conjunto del fútbol argentino. Quedará para la próxima esta, esta columna y este debate, porque ya nos estamos acercando al final de este programa. No sin antes eh, repasar algunas noticias del orden económico, que también vamos a estar profundizando seguramente el día miércoles con algo más de data. ...que nos traiga el señor Mariano Félix... Pero a partir de hoy el ARCA, ex AFIP, va a dejar de cobrar el impuesto país a las nuevas importaciones. Lo anunció eh, hoy el gobierno nacional. Desde este lunes el pago a cuenta del 95% del impuesto país que regía para las importaciones eh, va a ser eliminado. De esta manera el gobierno deja de cobrar parcialmente el impuesto y lo que eh, se espera que se genere es que se reduzca el costo de los productos que ingresan al país eh, ahí ya hay sectores vinculados a la importación que están eh, afilando los colmillos y haciendo números eh, también se hablaba de por ejemplo todo lo que tiene que ver con electrónica con electrodomésticos como eh, un potencial sector donde se vea también y se palpe un poco eh, esa baja en los precios si se liberan y se abre la importación eh, de forma más masiva y otra noticia eh del de la sección por camiseria es eh, la que tiene que ver con el anuncio que realizó el gobierno del aumento en las jubilaciones va a haber una suba del 2,69% en las jubilaciones en base a la fórmula de movilidad que ajusta según eh, el IPC el índice de precios al consumidor de esta manera los haberes mínimos y máximos que se cobran a partir de diciembre van a quedar en 259 mil pesos Eh, y, y Puchitos y el máximo va a llegar a un millón setecientos mil respectivamente eh, el gobierno aún no confirmó el pago del bono de hasta setenta mil pesos para los haberes más bajos esta suma se viene pagando desde marzo sin ningún tipo de actualización y ya plantearon abiertamente que se va a mantener así congelada durante el 2025 si lo había adelantado el titular del ANSES eh, Mariano de los Heros y eh, Bueno, noticias vinculadas a lo económico antes de despedirnos y cerrar este Malos Perdedores de Día Lunes. Mi nombre es Nebuena Alegretti, un placer acompañarlos como siempre, eh, a quienes nada, están sintonizando y del otro lado nos hacen la segunda sesión. Decíamos, suena No Quiero Ser DJ en un ratito nomás al aire eh, de Radio Nauta, creo que con el disco de Eterna Inocencia, así a quienes les guste un poquito de pan rock para cerrar la jornada, quédense enganchades ahí, nosotros nos vamos escuchando un tema para cerrar este Malos Perdedores que es de una producción colectiva, son un montón de bandas, seguramente se me escape alguna, pero están Little Wayne, Wiz Khalifa, Machine Dragons, Logic, Tile Dola Design, eh, haciendo eh, Sucker for Pain chain you up I wanna tie you down Ooh. Out of pain i got the squad tatted on me from my neck to my ankles question ankle, ankle. for the man got a solemn rebellion yeah. we gonna go to war yeah without failure oh, yeah. door for the fam dog 10 toes down dog love and loyalty that's what we stand for oh, alienated man. by society all this pressure give me anxiety, anxiety. Walk so through the fire Like who cool gon' try us? Feelin' the world go against us So we put the world on our shoulders I torture you at it with my homies, it don't matter you don't know me, I've been rolling with my team we the illest on the scene, I've been riding around the city with my squads I've been riding around the city with my city, we just posted getting crazy, living like this is so amazing hold up, take a step back when we roll up cause I know what, we've been loyal, we've been fan, we the ones you're trusting, won't hesitate to go straight to your head like a concussion I know I've been busing, no discussion for my family, no hesitation through my scope, I see my enemy like what's up, hold up, we finna reload Up. Yes, I reload up, I know what up, I know what up I, I torture you up. devoted to the channel dysfunction, I'm dying slow, but the I'm a did all right after I slip my throat, tongue kiss the shark, got jealous bitches up in the boat, eating peanut butter and jellyfishes on toast, and if I get stung, I get stoked, Mike, like I chew a chunk of charcoal, naked in the North Pole, that's why my heart cold, full of sorrow, a lost soul, and only Lord knows, when I'm coming to the crossroads, so I don't shit for tomorrow, and I'm a sucker for pain, it ain't nothing for pain, you just fucking complain, you You ain't tough as you claim, just stay up in your lane Just don't fuck with the I'm a jump from my plane I'm stand in front of a train, cause I'm a sucker for pain <laughs>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 La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3.